Lo importante es otra cosa. Hoy hablaba, cuando comenzó nuestro programa, Sergio, mi compañero, sobre eh, el triunfo de Ricardo Alfonsín, justamente para hablar de esto que estamos en comunicación con Juan Manuel Cancela Radical. Muy buenas tardes, Sergio Cómica y Karina Colloca. Le damos la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Gracias por llamarme. No, gracias a usted por atendernos. Bueno, nada, queríamos charlar un poquito acerca de lo que aconteció en el día de ayer y que viene siendo un trabajo muy duro por parte... De la gente del radicalismo. Bueno, efectivamente, ayer hubo una elección que, desde el punto de vista formal, tenía como propósito elegir autoridades en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Pero, desde el punto de vista real, en cuanto a lo, al efecto político de esa elección, se produjo un cambio muy importante. Acá hay un triunfo electoral de Ricardo Alfonsín, que fue realmente apabullante desde el punto de vista numérico, y que significa un. un Una bisagra en el proceso de reconstrucción del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo una bisagra? Porque existía la convicción de que había una, un aparato que dominaba el partido en la provincia y que era imbatible y sin embargo ayer las elecciones pusieron en evidencia que la imbatibilidad no existía y que cuando la gente se moviliza los resultados se producen. ¿Casela ¿esto en términos políticos implica que el futuro candidato a presidente del radicalismo va a ser Alfonsín? No, no, no, no. Como el propio Alfonsín dijo ayer, la elección del de, domingo no fue una elección destinada a elegir candidatos, sino a autoridades internas. La elección de candidatos depende de una elección abierta y simultánea, según dice la legislación vigente, que se tendría que hacer en agosto del año que viene. y por lo tanto el proceso de candidatura recién se iniciará, digamos en el segundo semestre de este año eh, Alfonsín es uno de los potenciales candidatos porque eh, la elección de ayer lo ubica en, una, en, un, en un plano eh, importante desde el punto de vista electoral eh, de cualquier manera me parece que hay que estar abierto a escuchar lo que el sistema político requiera como mejor para su reorganización yo estoy preocupado por un sistema político disperso, eh, donde la homogeneidad no existe y donde habrá que reconstruir espacios electorales que sean coherentes. ¿no Casela, acá más cómo se prepara la Unión Cívica Radical para el 2011. Bueno, a mí me parece que la preparación de la Unión Cívica Radical, más que por hombres o candidatos exclusivamente, debe pasar por un proyecto, una, una, una idea central. que establezca fundamentalmente cuál es, cuál es la necesidad de la Argentina de hoy y cómo se debe satisfacer esa necesidad. A mi criterio, la necesidad de la Argentina de hoy es el mayor nivel de justicia, de distribución del ingreso. El problema de la Argentina de hoy es la exclusión social, la marginalidad, la, la pobreza en concreto. Y por lo tanto, yo creo que el radicalismo debe hacer de la pobreza el eje de su propuesta. Es decir, cómo debe enfrentarse el tema de la pobreza, cómo, cuáles son las políticas a aplicar en materia de distribución del ingreso y cómo debe jugar la política de salud, la política de vivienda, la política de educación en, en la búsqueda de la mayor, del mayor nivel de igualdad social posible. Eh, Juan Manuel, no le hago una consulta. ¿Cómo fueron recibidas sus palabras acerca de este pedido que usted hizo a aquellos políticos que han sido referentes del de gobierno de Fernando de la Rúa de que dieran un paso al costado? ¿Cómo se recibió esto en el seno de los radicales? Bueno, eh, en realidad a mí me parece que más que pedir un paso al costado, eh, yo pedí la renovación, la renovación no implica que nadie se vaya, la renovación implica que los que están dejen espacio para que pasen los nuevos, la renovación es eso La renovación no implica echar a nadie, tirar a gente por la ventana, nada. Trabajo nadie. difícil, ¿no?, de dejar que la renovación y bueno, de... el problema es ese, que la, gente, que la dirigencia actual tome conciencia de que es necesario dejar pasar a los jóvenes eh, eh, y que además de eso tenga conciencia de que es necesario aplicar nuevos métodos de acción política. Un problema que la, la política argentina está padeciendo es un profesionalismo por izquierda. La profesionalización de la política, cuando no hay forma de auditar los resultados de esa profesionalización, termina convirtiéndose en un privilegio. Y ese método de acción política debe ser renovado, transformado en un método nuevo que admita cierto nivel de profesionalismo, pero genere resultados concretos en favor de la gente. En cuanto, vamos a hacer futurología si es que se puede este, en cuanto a la gente joven que tiene el partido radical, ¿cuál cree usted que tiene más posibilidades de elegirse como candidato del partido para las elecciones presidenciales del 2011? No, si es que eso, ¿Hay no, alguno que pueda empezar a despuntar? No, no, no, esto no. hay que verlo distrito por distrito, por provincia por provincia no se pueden hacer generalizaciones e indicaciones de ese tipo, uh -huh. yo creo que lo que hay que crear es el clima necesario para facilitar la participación juvenil y la La facilitación de la, de la participación no pasa solamente por dejarlos trabajar o mandarlos pegar carteles. Pasa también porque asuman posiciones de riesgo político. La candidatura es una posición de riesgo político. Ahora, Cacela, ciertamente el radicalismo debido de, a de distintas decisiones que ha sufrido ha perdido mucho de esa juventud militante. Eh, bueno, yo creo que eso es cierto, pero extendería el concepto al sistema político argentino. Ojalá fuera nada más que un problema del radicalismo. Acá hay un escepticismo juvenil que abarca toda la política, no solamente el radicalismo. El radicalismo no es ajeno a esa sensación de escepticismo, a ese alejamiento juvenil. Pero ese alejamiento está referido a la política. Los jóvenes ven la política como un ámbito cerrado, excluyente, eh, corporativo, especulativo, incluso en algunos casos inmoral. y por lo tanto eh, la política no los inspira, no los convoca, no genera grandes ideales en ellos. Ese es un problema grave porque eh, debilita profundamente la democracia argentina. Casela, ¿cuál es su visión respecto a Lilita Carrió? Lilita Carrió es una mujer inteligente, bien formada desde el punto de vista político, valiente, eh, Pero me parece que exagera en su posición de denuncia permanente y me parece que tendría que utilizar, orientar su, su, su capacidad intelectual a la construcción política más que la destrucción. ¿Usted ve como viable la posibilidad de una alianza real con ella? No, yo no tengo ninguna duda, esa alianza es necesaria. Eh, me parece que el sistema político argentino necesita eh, conformar ofertas electorales homogéneas. y me parece que una oferta electoral homogénea sería aquella constituida por la Unión Cívica Radical, por la por la, la coalición cívica, por el gen, por el socialismo. Eso sería coherente. ¿A usted a... le parece compatible el socialismo con Lilita Carrió? Sí, sí, yo creo que es compatible el socialismo con Lilita Carrió. No tengo ninguna duda. Lo que sucede es compatible desde el punto de vista ideológico. Lo que hay que articular es son las conductas de los actores. Ajá. ¿Y cómo sería eso? Bueno, hay que convencerlo de la necesidad. Eh, eh, yo tengo una, una, un concepto que me parece que es claro: es, lo, es, es, es posible lo necesario, es posible lo uh -huh. necesario. Y en este momento la Argentina necesita tener ofertas electorales homogéneas. Por lo tanto, los dirigentes políticos de los distintos sectores que pueden compatibilizarse ideológicamente tienen que tener la generosidad y la actitud de, eh, de ceder espacios necesario. Sí, lo pensaba sobre todo por las declaraciones de Lita en torno a los hijos de Ernestina Herrera de Noble si eran compatibles con el pensamiento del socialismo, por ejemplo. Mire, no conozco el tema específicamente, no sé qué contestarle. No, no conozco el tema. Bien, Cacela, le agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Gracias y adiós. Hasta luego, buenas tardes. Juan Manuel Cacela, uno de los dirigentes del radicalismo, hablando un poco sobre la del triunfo en las elecciones internas en la provincia de Buenos Aires de Ricardo Alfonsín. Lo importante es otra cosa.